en Punto, vamos, vamos, que te pilla el toro. v e preparando ya la comida, ponte manos a la obra, ve cortando la verdura, ve echando ahí un poquito de aceitico en la sartén y a d e r e z a l o todo con tus números uno, Solo tus números uno lo que te ponemos aquí con b e r i s e Black, Manolo García, Brian Adams, Westlife Los 40 y también Corona. Ay, qué guiso te va a quedar. 40 Classic, la canción que catapultó a la fama Black. Y ahora te cuento que en el año 74 Michael Jackson pasaba tanto tiempo en la casa de un artista que este no tuvo más remedio que echarlo amablemente, ¿sabes? En plan, venga, chaval, que tienes casa. Los 40 Classic. Classic, la fórmula original con Juan Pablo Jiménez. Los 40 Ese artista al que el rey del pop en persona le provocó un momento un tanto incómodo, pues es nada menos que Barry Gibb, el líder de Bee g e e s y de hecho es que llegaron incluso a componer juntos una canción, se llama All in My Name, aunque nunca se llegó a publicar. Bee g e e s en los 40 Classic con s t a y i n Alive. Con Juan Pablo Jiménez. En los 40 Classic. en A MTV para inaugurar sus emisiones fue el de la canción Video Kill the Radio Star. The radio star. Classic, classic. Los 40 Classic. Versionando el éxito de Billy Joel Uptown Girl, maravillosamente, todo hay que decirlo. Y no has escuchado en los 40 Classic esa radio que escuchas, pues tú que te preguntas en qué especie de centro de alto rendimiento deportivo entrenan a la cajera del supermercado.、Pero、nunca te da tiempo a meter la compra en las bolsas. que te queda media compra por guardar, y ya te está diciendo San, 10.000. Que no, que no es ella, que eres tú, que lo sepas, que te has hecho Classic y por eso te encanta Brian Adams y Everything I Do, I Do It For You. ア a ハハ。 d u r a n d u r a n está inspirado en el científico loco de la película de Jane Fonda, Barbarella. c l á s i c Los 40 Clásicos. バラ。 Sí. Jiménez, Enseguida Freddy Mercury, Pangoria y más que te van a gustar, no te vayas. De aquellas series con las que crecimos los millennials? ¿Cómo han envejecido nuestras series favoritas? Si quieres conocer cómo surgieron estos éxitos de la televisión, su vigencia actual, el impacto que tuvieron en el mundo audiovisual y su legado en la cultura pop, tu podcast se llama Retroseries, presentado por Daniel g a r r á n Escúchalo en la app de los 40. Los40.com y en todos los agregadores. 94.8 Sevilla To let you know, I can really shake them down. No, no pretendas tener la razón、No me ぴ、e n g a s pidiendo perdón. No me digas que has sido. Que los próximos, V40, Pecho Boys y muchos más de los éxitos que has venido a buscar. Abrazo enorme del Pelao, gracias a todo el equipo de los 40 Classic, gracias a Concha Tauste. Mañana volvemos con su voz y con más curiosidades sobre tu música y tus músicos favoritos. Mientras tanto. Importante, ponte un recordatorio en el móvil si hace falta y no te olvides de hacer más eso que te ayuda a ser feliz, como por ejemplo escucharnos. s、wow. Con Juan Pablo Jiménez. e n Los 40 Classic. Buenas tardes, las dos en Canarias. Aquí la fórmula original. Un besito, Juan Pablo Jiménez. Mañana te veo, Pablo. Y seguimos con toda la música que abraza tus emociones, nuestras emociones. Y que conociste en un momento de tu vida al que no renuncias. Vamos a volver a disfrutarlo con cada número uno Classic. Buenas tardes. Junto a Limal. tus números u n o Tras el Black Friday, aquí estamos. Hemos sobrevivido sin comprar nada, por lo menos yo. Aunque Radio Futura describe muy bien la tentación de la compra compulsiva. Enamorado de la moda juvenil, es un éxito c l á s i c inmenso y por eso está aquí en nuestra fórmula original, igual que Michael Jackson. Los 40 c l á s i c la fórmula original con Raquel Cantos. Los 40 There's a place in your heart. Classic con Status Quo. Las 3 y 25 minutos, 2 y 25 en Canarias. Hace muy poco hemos conocido del fallecimiento de Irene Cara, hace apenas una hora. Te cuento más en un instante, pero es triste la noticia. Tenía 63 años Irene Cara y ahora ampliamos un poquito más. Antes, Survivor. Classy. También es Classic. Y la noticia la ha confirmado el publicista de Irene Cara, la cantante neoyorquina que puso voz a todos nuestros sueños y coreografías y calentadores de lana para las piernas. Ha fallecido por causas desconocidas, tenía solo 63 años y era poseedora de un Oscar por la mejor canción de la película Flash Dance. Tienes ampliación de esta noticia en nuestra web, en los40classic.com, y por supuesto, seguiremos disfrutando junto a ti de su voz vibrante, preciosa. Ser un lo que queráis. s e qué eso quieres? Por navidad, mira, o yo q u é sé, por, por tu cumpleaños. Sí, pero、pensando? no me lo compres de, de, de, de, de cosmética barata, pidiendo, ¿eh?、No. Ya estamos pidiendo. Si te gastas el dinero, gástatelo bien. Si el chino tuviese. ¡Buah! ¡No, jamás! ¡Ah, no, no, que, no! ¡Ah, no!、Ah, o、no, eso no! no, eso no ahora ¡Ah, o r a existe h no! o a a no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! o a i no! ¡Ah, no! o c h i no! o j a p o n e s s más a n t i g u o e r a lo que n e e c s i t a b a s s a b e r a h no! ¡Ah, s no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, s seis no! o a i s Javier e no! o a e no! o s a e no! ¡Ah ¡Gracias! Ha sido un año complicado y lo sabemos. Así que después de todo, qué mejor forma de acabarlo que con buen sabor de boca. Disfruta con el país de los grandes vinos de bodegas riojanas. 12 botellas seleccionadas para ti por solo 75 euros. Hazte ya con tu lote. Infórmate en el país. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad. Te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: Para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo cuatro horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo. Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Tienes un podcast y quieres ganar un Ondas? Mejor ficción. Mejor guión. Mejor podcast conversacional. Vuelven los premios Ondas Globales del Podcast. Inscríbete antes del 16 de diciembre en premiosondas.com. Vuelve la fiesta de los mejores podcasts del mundo. Premios Ondas Globales del Podcast. Organizados por Prisa Audio y Cadena SEN. El audio nos mueve.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 94.8 Sevilla Que es el lugar donde los escuchaste primero. ¿Quién no se ha imaginado alguna vez así con mucho estilo, marcando el ritmo y haciendo los coros del éxito de Miguel Bosé junto a Bimba Bosé? Parece que mi miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Venta Classic. En punto de la tarde, las tres en Canarias. ¿En algún sitio del corazón guardas el frío en las manos por estar hasta tarde jugando con las canicas? ¿O tus primeras medias de fantasía que casi no querías ni mirar para que no se rompiesen? Y por supuesto, la voz de Irene Cara que esta mañana nos ha dejado a los 63 años. Sonará en esta próxima hora, antes otra voz que también está muy presente en los 40 Classic y que también brilla desde el lugar al que van las grandes divas y grandes estrellas de la música. Aquí la conociste y la escuchaste por primera vez. Somos la fórmula original. Y que parezca、um, un accidente, que no sea una amenaza, no sé. <risa> Así continúa el fin de semana. Qué bueno compartir contigo toda la música, también la de Michaels e m b e l o 40 Classics, Afri d u o Ahora que los más jovencitos quedan enganchadísimos cuando descubren un éxito Classic en alguna serie de moda, estamos seguros de que es el momento para reivindicar las canciones con contenido y forma. Hechas en una noche de inspiración o en cinco minutos porque el artista tenía que grabar algo y la prisa premiaba. Que también las hay, ¿eh? Y, y son maravillosas. Irene Cara, que se ha marchado hoy, es maravillosa. Solo tus números uno. Con Raquel Cantos. En los 40 Classic. 40 Classic. Solo tus números uno. Reset en los 40 Classic. Y en un instante, no te pierdas a un grupo español que ahora mismo triunfa en Islandia. Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba el gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse. Con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad. Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cyber Week Enzalando. Hazte con hasta un 70% de descuento en tus estilos favoritos. El corazón dice sí a ofertas en s t r e e t w e a r designer, deporte y mucho más. Cyber Week Enzalando.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 El tono de nuestra querida Azucena, Azucena de Alicante. Buenos días, madrugadores clasiqueros. Soy Azucena de Alicante. Todos somos Azucena.、Hoy. Todas somos, Todas somos Azucena、sí. hoy. Hola, soy Gelo de Santander. Hasta luego Qué grande soy, s e i o Soy gelo de Santander, t o tal, ¿eh? eh? Morning Post.、Oh, todos los días, desde las 7 de la mañana. Las 6 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. 94.8. Sevilla. c l á s i c o Por q u i t o o p si aún no te había llegado en los 40 Classic, eso sí, durante la semana ya te lo hemos comentado. Siempre en el trabajo, los 40 Classic, por supuesto. Bueno, la Oreja de Van Gogh es la banda que ahora está más de moda en un lugar lejano y frío como Islandia y con un disco publicado hace 20 años. Su tercer disco en el que se encontraba, por cierto, este número 1 20 de enero, arrasa ahora mismo en Islandia. Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Menos mal que estaba dormida, menos mal, eh, que se despierta antes. En Canarias, gracias por conectar con nosotros, Classic. Si hace apenas media hora que nos conoces o si llevas ahí estos cuatro años de vida que hemos cumplido justo esta semana pasada, da igual. Siempre es el momento perfecto para un número uno. Un número uno como Sweet Dreams y todos los que tengo previstos para esta próxima hora, desde la fórmula original de los 40 Classic. Que hoy es el día de resaca, no tras la celebración del cuarto aniversario en u ñ a c h u l í de los 40 Classic. Yo iba de Cyndi Lauper, por eso no me conoció nadie. Pero sí, bueno, también es el día de la resaca para muchos tras el Black Friday. Eso también. En nuestro país, los datos dicen que las ventas han crecido este año 144%. Solo en las primeras horas, ¿eh? en ventas online. Así que un poco de resaca sí que debe de haber. Yo no he comprado nada, pero tengo el correo electrónico inundadito. Aquí de Peshmod. Raquel En los 40 clases. Baby, por favor. Y un día en Morning Box, Javier Penedo y la sirenita Andrea Sánchez comentaron aquello de que te ponían en la peluquería y salías con el pelo rizado. Era ponerse un, un Richie, ¿no? A finales de los 90. Me acuerdo porque mi madre se lo echó y su perfil era como el de Lionel Richie. Te quiero, mamá, ¿verdad? そういえ original y este fin de semana el último de noviembre está marcado por tiempo estable temperaturas suaves y un respiro meteorológico porque a partir del lunes llega una lengua de frío que desplomará el termómetro así que bueno ya nos avisan abrigate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 Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos í n t e g r a l en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre. Ya está aquí Black Friday y en el Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos esperándote. Ven a disfrutar con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, el domingo 27 de noviembre estaremos abiertos en nuestro horario habitual para que puedas realizar todas tus compras cómodamente. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. r Todos tus números uno también están en la red. Los40classic.com. J.R., Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, and you say it's all. Cause we both thought that love lasts forever, last forever. They say we're too young to get o u r s e d and s w r o n g But we didn't care We made it very clear and they also said that we couldn't last together 94.8 Los 40 Classic. Me encanta, me encanta. Los escucho siempre. Aquí suenan todos. Classic, Classic. Los 40 Classic. Clase. c h a s i n g dreams. They won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.、Oh. A las seis menos cinco minutos, una hora menos en Canarias. Y a las seis, bueno, en la hora en punto llega Concha t a u s t e que por aquí aparece muy abrigadita para proteger esa preciosa voz que ya tiene. Así que un besito. Hasta mañana. Chao. Los 40 Classic, la fórmula original con Raquel Cantos. Los 40 Classic. s En i s e punto, las cinco en Canarias, y yo me quedo contigo las próximas horas aquí en la Fórmula Original para disfrutar juntos, si te parece, de los mejores números uno de la música. Venga, s u b e el volumen y disfruta con todos los Clásics. Un besote, soy Concha Tauste. classic. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why、well, it's breezed lightning? Keep talking, don't keep talking. Fuel cut-off. injection cut Nuestra vida sin estos momentazos que nos dan nuestros clásicos. Ahí tenías a John Travolta poniéndole buen ritmo al sábado desde la banda s o n o r a de Gris. Y tanto si estás en casita o aprovechando el Black Friday para ir de compras, te estamos acompañando en esta tarde. Hagas lo que hagas, diversión y tus números u no no te van a faltar desde los 40 Classic. Enseguida, por ejemplo, escuchamos al italiano Neck, pero antes llegan U2 desde uno de los discos históricos de la banda, d e Joshua t w i f t Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Concha Tauste. Los 40 c l a s i c 40 Classic. Esta preciosa canción de comienzos de los 2000 de Wizard. Y hablando de razones, bueno, pues aquí tienes otro número uno que no pasa de moda, eso sí, esta vez de la cosecha de los 80, con la francesa d i s e a g l e s Con ella viajamos a esa década maravillosa, Guayas Boyas. <tose> Y de Jerez. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú, eres. eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original. 「でなくても」 40 clase. Original haciéndote sudar un poquito con este número uno de CNC Music Factory. Bueno, pues aunque haga bastante frío y tengamos tiempo muy otoñal en todo el país, arrímate un poquito, ¿eh? acércate a tu radio más c l á s i c Que nada, en unos minutitos tengo por aquí más números uno para seguir entrando en calor. Hay cosas que no has escuchado. Quizá al momento de, si tú me miras, me, me pío i ahí un poco con la resaca del, del éxito del primer trabajo. Y ahora es cuando estoy de verdad bastante tranquilo. Cápsula 40. El podcast documental de los 40, presentado por Iván Coca, con el que viajarás a las entrañas del archivo sonoro de los 40.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 Todos tus números uno vuelven al futuro en Los 40 Classic. Me, me, enough, enough to Todos tus números uno también están en la red Los40Classic.com. Todos tus números uno también están en la red Los40Classic.com. ¡Gracias! Cuarenta Classic. Classic. Soldadito Marinero, la canción más escuchada en España durante la década de los 2000. Sin duda, de las más icónicas de Fito Cabrales y su banda. Fito y Fitipaldis. Y así seguimos en este sábado coleccionando canciones de las buenas, números uno históricos de la Fórmula Original que te regalamos uno tras otro. Hasta en punto, se dejan ver por aquí p u g i s y Chris Isaac. Disfrútalos.